Titulé, Usina Negra, sí. Usina Negra. Así arrancamos esta Usina Negra después de unos minutos de las 4 de la tarde. 4 y 10 de la tarde estamos, más precisamente. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos y todas del otro lado del parlante. Estamos complicados sin internet. Estamos diezmados. Nos falta, nos falta Marquitos. Nos falta nuestro cumpa Marcos. Y bueno, y, el, y así arrancamos. Y atosigados de información para una semana eh, agitada en un montón de cuestiones, desde la política eh, local, desde la política nacional latinoamericana, eh, desde los acontecimientos históricos que nos toca recordar en la semana, que son varios, creo que... Eh, Usina Negra hoy viene cargada y nosotros venimos así como barajando, eh, haciendo un poco de malabares con toda esta información y con qué vamos a salir primero, así que... Cantidad de temas en una semana que hubo, golpe golpe de estado eh, en Paraguay, ha sido un golpe de estado concreto por más que la constitución avale ese, ese procedimiento que en menos de 48 horas estaba destituido un presidente, eh, todo lo que despliega no un suceso de, de esas características en el, en el corazón de América Latina, bueno, hay mucho mucho para cortar de ese tema y, y en para en paralelo lo que pasaba en Bolivia, ¿no? Que... Con un levantamiento militar que finalmente termina eh, por no concluir con un golpe de estado, que eh, hubiera sido dos en una semana, un, un tremendo, eh, creo que también de esto está dejando abierta eh, la pregunta con respecto a la realidad latinoamericana y a esta supuesta falta de intervención de Estados Unidos en el, en el contexto latinoamericano, que con esto lo vemos eh, bastante fuerte, creo que hay algo detrás de todo esto. Eh, que tiene que ver con, con los problemas, de, llamémosle, del capitalismo internacional en este momento eh, y con lo que venía haciendo de alguna manera, más allá de cuánto estemos de acuerdo o no con, con los eh, gobiernos latinoamericanos eh, con los que contamos en este momento, de alguna manera generan un, un, un ruido y, y algún malestar en cuanto a... a capitalismo internacional, a Estados Unidos en particular, y creo que esto ha tenido que ver con estos golpes de Estado, con este golpe de Estado y este otro intento que se está dando en Bolivia, ¿cierto? Todos indicios de eh, mover los cimientos de algunos gobiernos progresistas, ¿no? Ahí, eh, entre comillas, ¿no? Con algunos avances en ese sentido, eh, bueno, en todo tipo. Se cumplen 10 años de lo que fue la masacre del puente de Avellaneda, Darío y Maxi, con actividades que fueron transmitidas por Radio La Negra en directo desde la Red Nacional de Medios Alternativos, cubriendo... Eh, todas las actividades que se realizaron en el puente, lo que fue en la estación, bueno, una cobertura completa con debates, con charlas, con muchos invitados, muchas organizaciones, bueno, eh, varios bueno ya se charló muchísimo durante estos días, pero bueno, no vamos a dejar de, de, de ocupar un tiempo también en conmemorar eh, a estos dos cumpas que, que ya van 10 años y no hay justicia desde desde lo político y con esto nuevo que salió, ¿no? Otro más caminando, se va a dormir a su casa ahora Franchiati, ¿no? Pero y bueno, y en ese marco, en el marco de esto de esto eh Acontecimientos. Tenemos eh, el paro que decreta Moyano para el día de hoy eh, en el en marco de una situación en la que ya había varios paros llamados por distintas organizaciones. Eh, por un lado... Eh, Eh, a nivel de una de las de las fracciones de la CTA, por otro lado, en las acá a nivel más regional, Atech había convocado a un paro para también para el día de hoy, Ate había convocado eh, a un paro para el día de hoy también. Creo que se cruzan varias cuestiones, eh Donde la situación es bastante difícil de, de desarmar, por todos los intereses que están jugando, eh, por la, el posicionamiento de Moyano en este momento, antiguo aliado del gobierno nacional, eh, no hace tanto, y hoy de la vereda de enfrente... Eh, es la relación entre Moyano y los distintos sectores de trabajadores eh, que de alguna manera estaban llamando a, a, a, al paro en distintos lugares, y ni hablar de lo que son la capitalización de todo este conflicto por parte de otros sectores como eh, la prensa, eh, o los llamados por el mismo gobierno medios monopólicos. Los medios eh. monopólicos de comunicación. Eh, raro verlo a Moyano, raro, Ute, no te sorprende, uno dice bueno pero en algún momento iba a caer, <risa> sabíamos que en algún momento eh, de, de, de la vuelta que tiene la, la política sindical de la CGT eh, se iba a quedar sentadito frente a Bonelli charlando y... No quiero detallar mucho, no pero muy gracioso verlo a Bonelli eh, afirmando los no dichos de Moyano, <risa> o sea, dándole su bocado y Moyano llamando a un paro desde su sillón, desde este momento se decreta el paro. <risa> Eh, sumándose a un montón de actividades eh, ya establecidas desde congresos desde abril desde en provincias donde ya la movilización y la, la fecha sobre todo porque también es el día del empleado estatal hoy no entonces también se había elegido como día eh, reivindicativo y de lucha eh, en ese sentido los, los trabajadores de arte bueno, vamos a tener una comunicación y vamos a andar desainando todo este tema Nos ¿Qué ten más tendremos? Uh, tendremos? Tratamos de hacer una pasada rápida por algunas cuestiones. Vamos a estar cortito, no eh, la con Estela Sosa, que también va a estar contándonos acerca del juicio... Eh, que se está siguiendo por el caso de la escuelita en la provincia de Neuquén que estuvo como testigo fue a declarar y va a estar comunicándose con nosotros en muy breves instantes eh, también vamos a estar charlando con algunos de los chicos del CEM48 que en este momento están participando en una actividad, una sentada, en reclamo por lo que viene siendo un recorrido de un conflicto largo que ya hemos nombrado muchas veces aquí, desde que arrancó el año pasado y que ahora Ahora tiene como última frutillita del postre el anuncio de parte de no, la promes del no sé ese invernal Exacto. y una continuación de esto que sería clases, ¿no? Porque tampoco es algo. Bueno, comenzaremos con eso, <risa> eso. a ver que nos cuentan y en qué en qué se convirtió este día de, de conciencia, coincidencia. Bueno, bueno, veremos que... si tocamos algo de historia, veremos si metemos algo más, veremos si nos alcanza estas dos horas de programa. Me parece que podemos arrancar con algo de música, no sé qué decís, vos, Claudio. Es dale que qué, qué tengo tenemos para escuchar las Decime. pelotas dale pero bueno, sí dale, dale vamos con esto No El tema de la horizontalidad me parece bastante, eh, bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Uh, yo soy Álvaro Anchorena y Barburen, porque la horizontalidad eh, nos lleva, nos conduce siempre, nos quedamos siempre el mismo plano en vez de ascender. Eh, hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que uh, acercarse cada vez más a los planos superiores, eh, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sácamelo ese viejo de ahí de una vez por todas y déjame el lugar que tenga una noticia. déjame el lugar. 90.1, Cucina Negra, Radio La Negra. ¿No les gusta, eh? Bien, entonces estamos al aire nuevamente después de haber escuchado este tema de las pelotas y ahora estamos en comunicación con Natalia, estudiante del CEN30. Justamente recién presentábamos un poco el conflicto que se viene presentando en las escuelas. Eh, Natalia, buenas tardes, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes, sí te escucho. Bueno, me eh, queríamos que nos cuentes un poco cómo llegaban a, a la medida esta que han tomado hoy y, bueno, ¿y de qué se trata un poco esta medida? Bueno, llegamos a tomar esta opción eh, ya que no quieren sacar las vacaciones y como, de hecho, tenemos a tener las vacaciones, si bien... Eh, nosotros perdimos clases, el decreto que salió el domingo a la noche decía que nosotros no teníamos vacaciones, ya que habíamos perdido más de 10 días de clases. Eh, lo que nosotros hicimos fue el lunes reunirnos con cada grupo de la escuela y tomar una decisión donde decidimos que cada grupo se eh, tomó la participación de decir que, bueno, la opinión de cada uno fue la decisión de tomar el colegio. Eh, la, fue, de tal así fue que hicimos... Eh, tomar, hacer esto sentada Bien. Queríamos preguntarte, eh, bueno, por un lado para, para arrancar, para que nos cuentes un poquito, eh, ¿cómo vienen viviendo ustedes como estudiantes este proceso que se dio a lo largo de todo el año con las clases, con este sistema de alternancia, una semana sí, una semana no? Bueno, la verdad es que para nosotros es muy complicado tener el plan de alternancia, porque... Eh, porque la verdad que los contenidos no se dan completamente como los que tenemos que tener así que la verdad que es muy muy difícil de, de seguir en un plan de alternancia ¿Y en esto hay acuerdo en general con la mayor parte de los chicos? ¿Lo han charlado este asunto? ¿Cómo? No se escucha Si sí, han podido charlar este asunto entre ustedes como estudiantes y, y si es la opinión generalizada digamos charla de ayer en el día en, en nuestra en nuestra escuela digamos en el elcen 10 cuando transcurió la mañana del 130 donde si sí, se, se tomó una decisión entre todos y todos decidieron más o menos en general decidieron hacer esta sentada y contanos un poco cómo fue la jornada de hoy eh, con esta medida que ustedes tomaron bueno la verdad que hoy entre hubieron alrededor de 260 chicos del 130 a la mañana eh las cuales no solamente no hicieron nada, sino que hicimos talleres eh, donde hubieron talleres para hacer carteles, donde pegamos, agarramos todo el San 10 y además, bueno, se hicieron, se pasaron películas, se organizaron diferentes tipos de cosas. Y te pregunto a vos, digamos, ¿no? en términos personales también eh cómo siente, cómo sentís particularmente la situación de eh, del manejo que se viene dando con el respecto a las escuelas, con respecto a la educación, eh, o, o qué se siente o qué se comparte entre ustedes también como estudiantes respecto a, a cómo vienen viviendo esto, ¿no? Y la verdad que para nosotros eh, verdaderamente es un, eh, perdón por la palabra, pero es un de pelo eh, del gobierno hacia nosotros. Eh, me parece que esto no empezó desde ahora, esto empezó eh, el año pasado, fin, a principio de, no, de noviembre, Eh, un poco antes me parece, bien no tengo bien la fecha ahora, pero sé que empezó muchísimo antes con el tema de que la escuela, nuestra escuela, el CEN30, el, el, el lugar donde está ahora en, en reparaciones, eh, tenía un montón de goteras, estábamos con la electricidad que tampoco andaba exactamente como tenía que estar, eh, y sin embargo tuvimos muchas reuniones en el momento con, con lo que correspondía, con los de, la delegada regional de ese momento, de Bonabraveses, y con muchos más. Y la... por mí, De mi opinión yo te puedo decir que la verdad que para mí fue, es bastante feo eh, porque para nosotros es como si fuera un castigo eh, por haber eh, luchado el año pasado por tener nuestra escuela como verdaderamente la tenemos que tener, es como un castigo la verdad que, que nos estén haciendo esto de tener eh, semana de por media, venir a la escuela y ahora quitarnos las vacaciones. Sí, en este contexto lo de las vacaciones eh, de alguna manera termina funcionando como un parche más a una situación en donde los parches vienen siendo uno atrás del otro, digamos, ¿no? Exactamente, esto fue lo que rebalsó el vaso por decir porque eh, nosotros de igual manera nosotros seguimos yendo a delegación para saber cómo está en nuestra escuela y bueno, y las luchas van a seguir hasta que volvamos a nuestro edificio Eh, en tiempo y forma, como tienen dicho, que nos van a entregar a la escuela ahora el 18 de julio, nos van a entregar a nuestra escuela. O sea, después de las vacaciones ya tendríamos que estar en nuestro en nuestra escuela. Bien. ¿Y cuál fue la participación de los docentes o de los padres, por ejemplo, en la actividad que ustedes plantearon hoy? ¿Hubo algún acercamiento? ¿Charlaron algo? Sí, exactamente. Nosotros con los profesores venimos hablando desde el lunes a la mañana cuando nos entregamos la noticia. Eh, los profesores, bueno, eh, por parte de ellos el lunes a la mañana no, no tenían nada para, para ofrecernos a nosotros. La, la idea de, de armar todo esto fue nuestra, porque nos centramos prácticamente con ellos sobre la noticia bien, sobre lo que estaba pasando. Eh, se, lo que se hizo fue reunirnos el día lunes con todos los integrantes de cada grupo, de cada aula de cada curso y bueno, de ahí salir eh, sacar las conclusiones de días y correspondientes. Del martes, el lunes a la tarde igual hubo una reunión de padres, eh, reunión de profesores, perdón, donde bueno, ahí se se deliberó alguna de las cosas que están pasando ahora. Bien. Bueno, Natalia, eh, te agradecemos el contacto. Vamos a seguir estando en comunicación por usted con ustedes para que nos vayan contando cómo viene la mano, si hay algunas novedades con respecto a esto y cualquier cosa, ustedes también pueden comunicarse con la radio para, para contarnos cómo viene la situación Bueno, muchas gracias a ustedes por darme este espacio Bueno, un saludo y estamos en contacto. Hasta luego, Hasta luego. Así fue la comunicación con Natalia, alumna del SEM30, organizando organizándose, diría, ¿no? la, la consigna. Estuvieron haciendo actividades sentadas a la mañana, jornada de sentada y debate, con asambleas, con muchos alumnos nos contaba. Eh, esto que sale de... de de manotazos de ahogado, ¿no? Como para justificar esos esos dichos de 180 días de clase y que pasa solo por una cuestión numérica, ¿no? Cuantitativa de cuántos días fueron la clase teniendo en cuenta de que supuestamente van una semana sí, otra no con fotocopias que nos llegan, con materiales que son rebuscados entre ellos, sin tener un contacto como deberían. Bueno, ahí va la lucha de los alumnos que tratamos de acompañar desde este espacio. Eh... Sí, particularmente además da la sensación de que eh, cuál es el sentido de generar esta este conflicto poniendo 15 días más de clase, que en realidad va a ser eh, una semana cuando aparentemente el edificio estaría para la vuelta de las vacaciones, cuando esto podría generar eh, de alguna manera una, una situación por lo menos de reinicio con más, eh, por lo menos intentar eh, acomodar las cosas eh, y genera un clima mayor de, de de tensión de nuevo, no está aportando realmente eh, desde lo pedagógico realmente, porque se supone que esta es una medida que apunta a cuidar el aspecto pedagógico Por la pérdida de los días de clase. Pero sería realmente continuar con este estado, con este sistema de alternancia que por todos lados vienen diciendo que hace agua, que no genera eh, realmente ningún tipo de aporte. Los chicos se quejan del sistema, los docentes se quejan del sistema. Eh, y sería sostener eso cuando todo el mundo está planteando que de esta manera no va. Creo que... Eh, La posibilidad de mantener la situación, mantener las vacaciones y reanudar las clases en condiciones normales después sería eh, un tanto más lógico. Eh, a mí me da la sensación nada más de un nuevo parche, como decíamos recién, y, y pura eh, puro tapar agujeros eh, donde no se ve ni, ni una acción de largo plazo o de mediano plazo que sea coherente y que busque realmente solucionar problemas. De todo esto a mí me alegra mucho y, y acompaño y, y vuelvo a ratificar no lo del espacio y acompañar esta lucha porque la respuesta ante el primer murmullo de suspensión, de, de receso los alumnos dan respuesta a una movilización, sea de una jornada de, de debate y de asamblea para decidir entre ellos qué es lo que quieren eh, creo que eso es importante ¿no? esa parte pedagógica que decía que se pierde, bueno creo que en el en el campo popular se gana ahí en, en enojarse, por lo menos, por lo menos. Sí, ante una situación que venía bastante desgastada, ¿no? Hemos hablado también en algún momento de, de cierto cuestión de desánimo, tanto eh, de palabras de algunos docentes como de algunos propios estudiantes, como de la sensación de no encontraban la puerta para, para poder... Eh, ante o... la falta de respuesta Exacto, de, digamos, ¿no? de directivos claro. y de quien se de, debería encargar de cumplir con los tiempos y con los plazos y, y con toda la información, bueno, como que entra en una meseta todo, ¿no? la misma lucha y la misma cadencia del sistema lleva a que, bueno, cuando esté arrancaremos creo que esto también, es lo que decían los chicos con respecto a, bueno, se pusieron a hacer talleres, a agitar, a armar banderas, armar cosas hicieron eh, proyectaron estaban dando información audiovisual desde el, desde la jornada eh, una de las cosas más complicadas me parece que, que genera todo esto es el sinsentido que se le presenta a los estudiantes no la educación eh, así como en un montón de otras eh, de otros ámbitos eh, genera en los estudiantes en los adolescentes eh, la situación de, de, de para dónde salimos Si sí si, Lo que nos muestran en este momento los adultos o aquellos que supuestamente son quienes vienen con algo más de experiencia eh, es eh, solamente resolver conflictos a través del parche o tapar los conflictos. Creo que eh, de alguna manera pone la situación bastante complicada para los chicos en la medida que genera un, un sinsentido muy grande. Eh, cuando uno se pregunta para dónde correr o para dónde salir eh, ante... Eh, la realidad y lo que les toca y lo que nos toca a todos, digamos, pero en este caso eh, la situación es que ellos van encontrando algunas herramientas por este camino. Eh, por otro lado, hay muchas cosas que, que se, se siguen tapando y se siguen dejando así sin discutir. Creo que el problema... Eh... Las prioridades llevan a que tapen otros reclamos que también tienen, ¿no es cierto? Hoy están un reclamo mínimo básico que es un edificio para poder estudiar eh, a partir de ahí tienen toda una lista de reclamos que va desde la participación en los espacios de decisión de poder dentro del secundario eh, en poder calificar a los docentes o sea tiene un montón de cuestionamientos que eh, en el tratamiento que nosotros le damos a, a la FES o a los movimientos a las jornadas de lucha Muchas veces no los tocamos porque vamos a la coyuntura, lo que va pasando hoy. Y bueno, hoy la jornada tenía que ver con esto. Con que querían suspender las las vacaciones de invierno para ellos. Para continuar en este sistema que no va, que sin sentido, que no tiene no tiene fin alguno. Eh, bueno, ahí va. Eso fue la nota por hoy con los chicos. Y un poco la, el sello de, de usina para pará esta nota. ¿Te parece que sigamos con música, cortamos, hacemos otra comunicación? ¿Te parece que sea Estela? Dale, no, vamos sé. con Estela mientras claro. vamos llamando y dale. dale. Pasamos mate. Te, sí, ahí voy. 30.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FEZ, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco ¿cuál es tu sensación? No, bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Eh, sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, Cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1 apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, la negra. Estamos de nuevo aquí en Ustina Negra. Y ahora estamos en contacto con Estela, una compañera que estuvo declarando en el juicio que se está siguiendo en Neuquén contra 24 represores de la dictadura militar. Estela, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Buenas tardes, sí. Sí, bien, bien. bien. Que, queríamos que, bueno, que nos cuentes un poco eh, el tema del juicio este que se está siguiendo en Neuquén y en el cual vos estuviste participando, declarando en estos días. Bueno, te cuento que el día 13 eh, fui citada eh, en, en, el juicio, en el contexto del juicio de la Escolita 2 y este, en relación, yo fui testigo eh, por el allanamiento que se hizo en la escuela número 50. En la escuela 50 eh, yo me desempeñaba en ese momento como maestra, una escuelita rural, muy pequeña, éramos dos docentes y un director también a cargo de grado El director no se encontraba en la escuela en ese momento, bueno, e irrumpen militares, este, policías y civiles este, y hacen el allanamiento en el momento que estaba funcionando la escuela. ¿No? Con los alumnos. con los alumnos. Este, bueno, revisan, tiran, todos los chicos muy asustados y nosotros teníamos población chilena así que los chicos cuando advierten la presencia de soldados que robaron toda la escuela este, algunos este, lloraban y algunos gritaban este, carabineros, nos van a matar a todos este, sobre todo este, esto relacionado este, con lo sucedido en Chile chicos que posible seguramente había vivido la situación de golpe en Chile claro eh, Así que eh, tratamos de mantener la calma. En principio ellos rodean la escuela, hacen la estrella, todo el sector de patio, eh, y después ingresan abruptamente así al, al, por la galería este, y entran a la dirección, salones, inclusive el salón donde estaban con los alumnos. Eh, de una manera terrible, ¿no? Este, desclavaban techos, de, bueno... Así que tuvimos que salir del, los, del salón y, este, y de hecho ocuparon todo el establecimiento hasta donde estuvimos afuera. momento me llaman a mí, bueno, para menos acerca de las actividades de la escuela. Yo te, cu te cuento que la escuela 50 era una escuela este, rural, abierta a la comunidad. Eh, era una escuela vanguardista en ese sentido, este, que había... Eh, empezaba a aplicar todas las innovaciones de la de, de 73, digamos, la nueva propuesta educativa, este, valorando valorauto eh, la educación como medio de transformación social, etcétera, etcétera. Entonces, este una escuela donde los padres eh, se acercaban, hacía el material didáctico, se hacían proyectos escolares donde la, la, este, la, la participación de la comunidad este, era efectiva. Es una, yo digo vanguardista en el sentido que después es la escuela que de hecho A partir del 83, de la época de la democracia, era la, la escuela que se propone después. Claro. Eh, eh, bueno, en esa, de, después que surge de, de esta situación, eh, eh, bueno, buscaban al director, que en ese momento no se encontraba, y eh, yo recuerdo así que traté de preparar mi ropa y todo, y para llevarla hasta el centro eh, eh, de Chipolete, porque estaba la escuela estaba como que está como un poco alejada, digamos, este, un, una calle rural sin tránsito, sin tránsito de, de, de, de servicio de colectivo ni nada, así que tuvimos que ir caminando. Este, avisamos, nos pusimos en contacto con el director sobre lo sucedido, este, así que este, él va a la comisaría para preguntar a ver qué, qué era lo que había pasado, qué pasaba. Este, ahí tuvimos una discusión de que no, de que sí, bueno, él ingresa, Nosotros esperamos afuera, que, a ver si salió o no salía. Finalmente sale, de ahí el Perón lo secuestra después, digamos. Estela, eh, me vienen varias preguntas. Por un lado, una más vinculada al presente con relación a la educación. no Esto que vos contabas de esta escuela, ¿cómo lo ves en relación a, a lo que es la educación hoy? Porque es un proyecto, por, el, por lo que contás, bastante avanzado para ese momento, y, y cómo lo ves en relación a, a muchos de los proyectos educativos que se ven hoy? Mira, yo la, la diferencia este, que veo es eh, que venía en, en un proceso de emullición de mucho compromiso docente. Este, vos fijate que en aquella época nosotros estábamos en proyecto de alfabetización donde alfabetizábamos gratis, y ¿sí? estaríamos en nuestro lugar de trabajo y si teníamos que ir a un barrio alfabetizado, íbamos, lo hacíamos... Este, así que todo el trabajo de inserción de la escuela en la comunidad este, y pensando de la importancia de la educación en, en los cambios este, que posiblemente hoy eh, esta propuesta eh, surge en el marco teórico este, pero eh, tal vez falta, no es la misma situación, digamos. No sé si me entendés. Claro. Bueno. Eh podemos hacer un corte musical antes eh, te volvemos a llamar en un segundito estela dale dale gracias se va a la tarde ser se va a trabajar a la tarde ser vas de a las tardes ser hoy como estará cuantos sacaré con sucio ni lo quiero ver a las tardes luna gente sin fortuna y sin amor ra Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen. ¿Y ustedes que hacer este programa que le pidieron permiso al CONFER? ¿Le pidieron permiso? ¿Eh? Hay que pedir permiso al CONFER, ¿eh? Esto es Usina Negra. Por la 90.1. Popular, Popular y libertaria. ¡Mmm! Volvemos con algunos problemitas técnicos, intentando sacar la llamada de Estela con mayor claridad. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Estela, ahora sí. <ríe> Perdón por... No, no, está bien. Bueno, queríamos bueno, entonces... Te redondeo. Bueno, tuve Dale. que declarar acerca del allanamiento a escuela y la situación este, posterior de desaparición del director del... del... ¿No? Claro. Me preguntaron acerca de las situaciones de, de violencia que bueno, yo había este, vivenciado, eh, así que pude pude contar, este, relatar situaciones, inclusive previas al golpe de Estado, con la intervención de, de Remusteto en la Universidad, en Neuquén, eh, eh, donde estaban, bueno, matones armados, en el comedor no podíamos ingresar, este, la allanamientos, a, yo en ese momento militaba en el Partido Socialista a los trabajadores, los allanamientos a los locales, bueno, situaciones que habían hecho de que yo me trasladara a la, a la, a la localidad de Chipolete. Claro. Y bueno, y ahí vivenció lo que había eh, el allanamiento en la escuela y luego la desaparición del director. Este, pude relatar cómo el, el director había hecho una carta manuscrita acerca de y la importancia de lo realizado en cuestión educativa hasta el momento, y que a pesar de, de la irrupción esta de golpe de Estado, había que, que teníamos que mantener firme nuestras ideas, y bueno, era una, una carta muy, muy profunda, muy emotiva, ideológica, y este, así que con esa carta... Este, yo me dirigí a varios dirigentes en este momento de la UNda dirigentes de partidos políticos estaba desaparecido tratando de ver qué podíamos hacer pero este, la, este, fue toda una recorrida de días y hasta que este, terminé dejando la casa en, en la carta en un lugar seguro porque realmente ya nosotros también confiamos riesgo y no había ninguna capacidad de movilización estaba todo muy desarticulado. Así que finalmente este, después nos avisan eh, gente del consejo de educación que estaban preguntando por nuestros domic domicilio nuestro así que nos tuvimos que, que nosotros tuvimos la ayuda de una familia y yo te cuento que de esa escuela este, ahí estuvo desaparecido el director este, su esposa la hermana de su esposa este, y luego en eh, Más adelante desapareció Leticia Verardi, una adolescente este, que en ese momento, en esta experiencia que yo te contaba de esta escuela abierta, iba claro. con un grupo de, de chicos y iban, iban a la escuela de artíteres. Y ahí de, de, de, luego yo me entero que desaparece esta, como decís, una adolescente. ¿Cómo es esto de ir a, a declarar en este juicio más de 30 años después de... Y, y me imagino que tiene que ser muy movilizante para vos también, ¿no? Sí, yo te, te cuento que... Mirá, vos sabés que cuando yo recibo la citación, que hasta resulta gracioso, ¿no? Decía la citación, la primera citación, yo tuve que hacer una, una declaración previa hace más o menos dos años, y luego ahora el juicio, ¿no? Este, en la declaración previa decía... Este, por privación ilegítima de la libertad, qué sé yo, bueno, no, yo no sabía qué causa era, porque después de tantos años, ni, la verdad que ya no tenía ni presente lo, lo anterior, y bien uno lo tiene en la memoria, bueno, este, pensé que era en función, viste, como judicializan la protesta, ¿viste? cuando nosotros hacemos martes, nos ponemos con claro. los edificios y todo, pensé que era una cuestión que se me atribuía a mí, fijate vos como, en qué condiciones fui a declarar, <risa> así que cuando yo me presento ahí, Y me dicen, no, no, es por, el, por por lo que usted vivió en el allanamiento. Yo primero pregunto, ¿viste? a ver, ¿a qué se debe? Yo, ¿qué hice? ¿Viste? ¿A, a qué, ¿De qué edificio público se estaba refiriendo? ¿De un edificio público? una marcha? en una alguna... Bueno, y este, me dicen, no, no, es por el allanamiento de la escuela 50. ¿Vos te imaginás? De, en ese momento casi 34 años. Así que fue realmente muy, muy, muy, muy conmovedor. Muy conmovedor. Y me la justicia tardía, viste, que no termina siendo justicia. Eso así, así es como como yo lo siento. No obstante, este lo que hemos seguido en la militancia, nosotros seguimos todo ese proceso, ¿no? Y seguimos luchando, ¿no? Con, con el, en relación a este a visibilizar el aparato represivo del Estado, ¿viste? Y seguimos actualmente yo, en, la, en la actualidad en el colectivo de militantes por los derechos humanos. Es decir que uno continúa, continúa igual en la lucha, ¿de? Fue muy bueno en, en esta ida a Neuquén y poder declarar y temerlos ahí este, y poder dar respuesta este, a los abogados y, y, y tenerlos ahí a la vista, poder, poder decir lo que lo que uno piensa, este, pedir justicia, ¿no? Y también poder reflexionar acerca de, de algunas cuestiones. Por ejemplo, algo que, que realmente me conmovió La, la falta de capacidad de la dirigencia sindical en el momento de movilizarse, ¿viste? Es como que, que esa, esa represión selectiva, de repente se llevaban a uno, se llevaban a otro, o sea, eh, inclusive aún antes del golpe de Estado que se evaluaba, que se venía el golpe de Estado y sabíamos que no era nada bueno, esa esa esa incapacidades de, de los partidos políticos y partidos políticos mayoritarios ¿viste? como el radicalismo la democracia cristiana el peronismo de poder decir no esto no, no lo tenemos que permitir los sindicatos movilizarnos este no no todo estaba apos senttado no porque ya está es un hecho ¿viste? Sí, bueno una desmovilización total que también permitió que se diga de la forma como se dio viste sí. yo creo que Yo tengo la, la firme convicción que si los trabajadores hubiéramos salido a la calle, ¿viste? no lo hubiéramos permitido. Bueno, Estela, eh, te agradecemos la comunicación, te pedimos disculpas por, por las interrupciones. Eh, tu sí. testimonio es muy valioso para nosotros. Me imagino que eh, en, en esto que vos contabas de la pervivencia, en, en, en la militancia, en la actualidad, eh, tiene que de alguna manera... Eh, mantener ahí la, la lucha fuerte y, y la necesidad de seguir recuperando estas la cuestiones, pero... El carácter está intacto, viste. Claro. Está intacto, y eso, eso es sobre eso es donde tenemos que seguir trabajando. Eso es importante. Después te cuento lo bueno. Yo me pude encontrar con compañeros que no veía desde el 76. Eso me encontré en el juicio. Vos te en ese momento yo tenía 23, 24 años ahora tengo 60. Me sí. Encontré con gente de la época. Así que fue, fue realmente muy emotivo. Bien. Te agradecemos nuevamente. Te mandamos bueno, un abrazo no, no, muy grande. Y, y vamos a seguir estando comunicados. Bueno, está bien. Bueno, nos estamos comunicando. Un beso Gracias por llamar. Eh. Por favor. Chau, chau. Así era la comunicación con Estela Sosa, compañera, nos encontramos miembros del colectivo por los derechos humanos, eh, nos encontramos más de una vez en la calle, en la plaza y en distintas actividades. Eh, cuánta cuánta data, ¿no?, para contar lo que fue ese, ese allanamiento de la escuela. Bueno, no sé, la escuchaba muy atenta a un relato, por eso también Pedimos disculpas a los que están del otro lado del parlante por la disprolijidad de, de salir de la llamada y volver a entrar. Eh, me parecía que estaba sonando muy bajo, fuera de, de lo que podía llegar a hacer un audio con ganas de escuchar del otro lado, entonces dije, bueno, cortemos, pasemos un tema, ordenemos, cambiemos el teléfono y, bueno, creo que estuvo buena la, la participación de Estela y seguiremos para que para que nos vaya ampliando desde su mirada y desde acá, ¿no?, porque también el juicio se realiza en Neuquén, pero, bueno, ella fue a declarar y, y bueno, y sigue por allá los juicios. Esto que decía Estela, que viene teniendo que ver con lo que muchos programas hemos trabajado, el aparato represivo del Estado está intacto, fue casi su frase de cierre, digamos. Eh, creo que esa es una de las grandes discusiones y de los grandes temas que nos tocan vivir eh, en la actualidad con respecto a, a, a lo que es la herencia de la dictadura y Y bueno, en eso sigue la lucha de mucha gente y de muchas organizaciones por desmantelar ese aparato represivo del Estado y, y poder, de alguna manera, eh, poder hablar de justicia en otros términos, ¿no? Ya más claramente y más eh, concretamente que simplemente poner tras las rejas a... Personas que hace treinta y tantos años han cometido estos delitos de lesa humanidad Esa justicia que llega tarde, ¿no? Como dice, ¿no? Que llega tarde y no es justicia. Dice, ¿no? Así como, bueno Pero uno igualmente eh, en ese camino, por lo menos lo quiero ver atrás de unos cuantos barrotes de acero, eh, aunque después pasen otras cosas, ¿no es cierto? Sabemos y tenemos... No vamos a redundar los ejemplos, pero sabemos también cómo se manejan a ese tipo de presos. Eh, y volviendo también un poco a, a lo que decía de la lucha local, ¿no? Como se encuentra con compañeros de militancia de aquella época y llevándolo a la actualidad y a la lucha local sobre ese aparato represor integrando el colectivo de los derechos humanos, ¿no? Como esa coherencia hilando todo el recorrido, ¿no? Eh, militando en, aquellos, en, en aquella época en escuelas bueno, ¿cómo va cambiando? Pero la línea sigue siendo un poco la misma ¿Le parece que salgamos de esto? Veamos cómo retomamos la retomamos y se me ocurría salgamos no también la... si sí, sabíamos sí. de, de estos de estos temas eh, ahí hay, hay un hilo ahí que, que también dejó al final sobre la organización que hubiese pasado si eh, hubiesen salido los sindicatos y si se hubiese organizado ¿qué? y bueno lo tratábamos el miércoles pasado cuando hablábamos del bombardeo del 55 que tocamos como efeméride y decíamos bueno ¿qué hubiese pasado ante ese reclamo de un sector del peronismo ante defender ese golpe de estado Y el golpe de estado que se produjo hace muy poquito en Paraguay, ante una situación donde el presidente destituido llama a eh, quedarse tranquilos y unas manifestaciones en paz, y, y que eh, la primera respuesta del presidente fue a que en su en su derecho el Congreso había destituido a un presidente, ¿no? como que había sido dentro de un marco legal y aceptable, ¿no? una... una una lectura inmediata algo complicada algo complicada para para un presidente latinoamericano que esperaba otra respuesta, no un Celaya diciendo, "No, yo soy el presidente de Honduras", o sea, así se fue Celaya de Honduras. Pero bueno, otros temas que que también se podrían ir hilando cuando charlamos de, del pasado y del presente, ¿no? Y nos va quedando el tema del paro y con una entrevista de por medio que esperamos poder tener en un ratito, que también tiene que ver con esto de los sindicatos, las respuestas... De, y cómo y se lo... hilan <risas> las distintas movilizaciones y luchas dirigidas hacia una intencionalidad política. Me parece que podemos salir para un próximo bloque y continuamos las llamadas para que nos sigan contando qué pasa Allá por la calle. icia está en la calle, está en el pueblo, hay que salir a buscarla, la vamos a buscar. Cocina Negra. Bien, estamos de nuevo en este Cocina Negra y recién mencionábamos justamente la la fecha de hoy como el día del trabajador estatal, por un lado, por otro lado charlábamos también de cómo esto engancha con el paro que eh, a nivel nacional ha planteado para el día de hoy el dirigente de la CGT, eh, Moyano. Y para charlar de esto estamos en comunicación con Javier, miembro de ATE de aquí, de la provincia de Río Negro. Javier, nos estás escuchando, buenas tardes. Eh, sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, sí, nosotros hoy estábamos en una jornada de paro nacional los atribuados al gremio de ATE. ¿Cómo? Y, sí. Y bueno, hoy es el día del empleado público, del empleado estatal, por eso se había eh, elegido este día, un día emblemático para todos los trabajadores estatales, en, en, vez de, en un congreso, en el mes de abril, se eligió este día como día para realizar el paro justamente por el, el, el empleado estatal y llevar adelante distintos reclamos. Después, hay una coincidencia con, eh, con el señor Moyano, que también llama a un paro general por parte de la CGT. Nosotros de ATE somos alineados a, a la CTA. ¿Sí? Bien. La pregunta es, ¿es una coincidencia? Eh, ¿O lo ves como un, una movida abiertamente para capitalizar este llamado por parte de de la otra CTA al paro? Sí, mirá, eh, si, mirá, eh, si uno entra a hilar un poco, eh, siempre se necesita un poco de apoyo y eh, bueno, aprovecharon la situación, ¿viste? vamos a tratar de, de pensar que es una, una simple coincidencia ¿viste? porque está bien, la CTA no tiene por qué estar sabiendo que, en qué momento nosotros habíamos llamaba a, a, a hacer un paro, pero ¿viste? siempre te queda la duda Nosotros, por ejemplo, con esta cuestión de que el sindicato de, de, de los camioneros y la CGT llama a un paro general, quedamos casi inmersos en eso. Nosotros hoy en la Plaza Pagano estábamos entregando volantes y la pregunta recurrente de todas las personas a las que entregábamos el volante era Moyano, y nosotros no tenemos nada que ver con Moyano. Podemos ¿sí? estar eh, con el reclamo de, de, de la, la quita de la los eh, eh, sueldos, del impuesto a las ganancias porque sí está bien eh, está en un valor que a los 6.000 pesos ya te hacen, te hacen una quita y estamos hablando de trabajadores así, una, una enfermera profesional con horas extra eh, está pagando impuesto a las ganancias de una trabajadora en eh, tener un, un salario, no tener un salario, no te tener impuesto. Pero más allá de, de la coincidencia, del reclamo, nosotros no tenemos nada que ver con, con el paro que llamamos ya, ya, nosotros teníamos un paro ya programado desde de abril, como te venía contando. Y entonces vamos a los reclamos que ustedes están planteando. ¿Cuáles eran los reclamos del paro al que ustedes habían llamado desde abril para el día de hoy? Bueno, pues nosotros acá desde la provincia de Río Negro estábamos llamando al paro, Eh, por tener convenio colectivo de trabajo y para paritaria libre por sector. Por, ahora, dentro de tres días, se eh, vuelven a caer los contratos de los trabajadores que fueron recontratados en el mes de enero, entonces, porque no haya ningún vestido más, para que se derogue de la ley de disponibilidad, para que haya una regularización de la obra social del libro también para que ahora con esta cuestión de que se va a empezar a pagar la zona desfavorable, se paga desde el 40% del, del sueldo en blanco que tienen los trabajadores. Entonces también es, es momento de empezar a plantear de que tenemos muchas sumas no remunerativas, hay que sumarlas al básico, porque también va a ser a, a lo que es el salario de los trabajadores. En este sentido es raro que... Eh, Moyano llame al paro solamente a partir de, la, de de esta cuestión del impuesto a las ganancias y todas estas otras reivindicaciones que están mucho más atrás nunca fueron tomadas tampoco por la CGT, ¿no es cierto? No, no, seguro. Bueno, y, y todos sabemos lo, lo, la historia que tiene la CGT en la Argentina. Y de ahí sale la, la, la brusita de los gordos, ¿viste? Algo, eh. Pero bueno, te vuelvo a decir, nosotros tenemos que empezar a, a focalizar que hoy en día el trabajador estatal, tenemos que nosotros como trabajadores del Estado empezar a comprendernos y vernos como tales como trabajadores del Estado y que hagamos adelante las políticas públicas en el Estado, entonces tenemos que empezar a, a, a analizar y ver que nosotros somos partícipes necesarios de toda esta cuestión y empezar a, a reclamar nuestros derechos. Por ejemplo, no podemos tener un, un salario que la mitad este, no, no tenga suma no, no remunerativa. Entonces, cuando hablamos de zona desfavorable, ese 40% que habla el gobernador, que achica un montón, Eh, no, es, no es sobre el salario bruto y, y, y muchas otras cosas más y tenemos que, que empezar a cambiar con la organización de los trabajadores ¿Cómo viene la organización a nivel local de ATE? Digamos, ¿no? eh, para que nos cuentes un poco eh, cómo se están organizando quiénes están participando en las actividades o para que la gente que quiera participar sepa dónde acercarse Sí, mira nosotros acá dependemos de la seccional variante ¿sí? eh, ¿Viste? ¿Viste? tenemos un par de referentes, yo soy Javier, eh, portero, escuelado 70, ahí se puede, se puede ir a preguntar, a, a buscar información, pues también hay muchos en, en el Ministerio de Desarrollo, que conocido como el CAF, ¿viste? Eh, en el hospital también hay varios amigos, eh, tenemos, nos, nos juntamos cada más o menos 15 días eh, en, en la escuela también, en la escuela 70 que siempre mira, los días de reunión ponemos, ponemos los de los distintos medios. Y, y así eh, cuesta porque hay mucho temor. Ahora, por ejemplo, eh, estamos en campaña estamos teniendo afiliados dentro de la, de la municipalidad de Bolsón. Eh, hay varios gestos en la parte de corralón y em empezamos a intervisar lo que es eh, la gente de la municipal de Bolsón con abajo está rondando los 1900 pesos de sueldo con mil cincuenta y en blanco, eh, gente que se está por cuminar, eh, eh, con una asignación cantidad de ciento y pesos, y bueno, y ahí vamos de a poco, estamos, estamos, bueno, buscando la manera de encontrar una participación dentro de, de los distintos estratos del Estado, nacionales, provinciales, y en este caso que estoy hablando, municipal. Una pregunta más, eh, ¿cómo ves en Eh, en el marco de esta situación que vos venís contando, de la situación de los trabajadores de la provincia, la precarización laboral, eh, la discusión Moyano-Cristina-La CGT, ¿tenés algo ahí, una lectura un poco más general como para, para comentar desde eso? Sí, si uno siempre tiene una, una lectura, y la mía es, es personal, ¿viste? Yo no, con, esta, con este pensamiento no quiere involucrar a, a otras partes. Pero sí, eh, veo que en algún momento el no tuvo una participación activa dentro del gobierno en Frente para la Victoria, cuando eh, eh, el señor eh, Néstor Kirchner estaba todavía en eh, Después, cuando fallece, viste que se lo fue como eh, de, eh, sacándolo de lado, ¿viste? y como que perdió una, un, su participación. Entonces yo veo hoy más el paro del Moyano como una demostración de que quiere demostrar que él tiene poder, más que de reclamo de trabajador. Bien, bueno Javier, eh, te agradecemos eh, esta participación, creo que es importante eh, que desde ATE puedan estar eh, comunicando esto eh, a los oyentes, y bueno, me, me, en realidad te pregunto por lo que vos contabas recién, para cerrar, Eh, cuando estaban volanteando y les venía la pregunta de si era del paro de Moyano, ¿cuál era la respuesta? Sí, la respuesta era que, que nosotros eh, habíamos, eh, en, en Congreso en el mes de abril, habíamos resuelto realizar este paro en el Día del, del, del Empleado Estatal, justamente para revisificar este día que eh, poca gente, tampoco los trabajadores del Estado saben que es el Empleado Estatal, Acá, por ejemplo, en la provincia de Río Negro se toma el 24 de octubre, creo que es que, es que se crea un PCN. Y no, el día del empleado estatal tiene que ser el de junio, cuando se celebran los primeros convenios colectivos de trabajo. Eh, bueno, entonces, se tomó este día como, le explicábamos nosotros, como como día emblemático y para llevar adelante reclamos como no a la disponibilidad ni en la provincia de Río Negro, el pase a planta de todos los compañeros contratados, eh, que no hayan ningún desvío a partir del 30 de junio, con la regularización del índice, por el 82% móvil para todos jubilados y jubiladas del país, y bueno, hay un, un montón de cosas más, y te escuchan, y, y el ratito que eh, después ellos se van a su casa y creo que te ponen a pensar también, ¿sí? ¿De, de, de qué lado están uno y de qué lado están los Esto queda claro entonces, Javi, te agradecemos la salida y nos vamos con esa opinión tuya, entonces, eh, al bueno, cierre del bloque. Un, muchísimas gracias. Bueno, gracias, gracias ¿eh? por la comunicación y, y, y, y, no, y gracias por poder difundir esto que a veces confunde, viste, este tema de lo mediático, como yo le decía, bueno, nosotros llevamos adelante la medida y por una cuestión mediática, no sé, no boicotea todo el reclamo que tenemos como trabajadores y un no reclamo logístico pues así que muchas gracias y hasta la próxima muchísimas gracias y seguimos en contacto hasta luego hasta luego era Javier desde miembro de ATE desde su casa supongo suponemos y contándonos un poco y, y de ahí queríamos llevar esta entrevista Para lo que fue esta mediatización de un paro general, ¿no es cierto? De este paro general que tanto ruido le quiere hacer a, al gobierno de Cristina Moyano. Eh, un paro que lo enmarca cuando muchas provincias, contábamos en la introducción con, con Javier, la introducción al, al llamado, contábamos de que... Ya provincias eh, de, en distintos lugares del país, había, y distintos sindicatos también del país, en Chubut, para un caso cercano, era el caso de Atec, y Ate también eh, a nivel nacional, convocado para este día un paro de 24 horas con movilización, que llevaba a los reclamos históricos, o por lo menos desde eh, un largo tiempo, Eh, de regularización de los trabajadores de las condiciones de trabajo de los tipos de contratos que se utilizan eh, y bueno en, en la línea docente otro tipo de reclamos también desde la provincia de Chubut y en una retobada magistral de, del secretario general de la CGT y concretamente en una movilización donde estaba Pablo Moyano eh, en la calle con sus con sus seguidores camioneros y en el estudio de, de TN, este señor, su padre Moyano, eh, declara el paro general a nivel nacional de todos los camioneros y eh, a nivel central de trabajadores. Algo que de a poquito y muchos programas, en la línea oficialista, fueron marcando cómo a medida que pasaban los minutos iba corrigiendo de que mañana nos juntaremos con la mesa directiva y trataremos de eh, llegar al acuerdo, pero es muy probable que salga al paro. Bueno, fue remándola y ocupando y empañando el reclamo de, otras, de otros sindicatos a, a nivel provincial y nacional también. Creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? El, el paro de Moyano y que y que no, no estoy en contra del, del reclamo. Una cosa creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El reclamo, y también hay que tener en cuenta que el reclamo va desde lo impositivo, tiene que ver con un tope de sueldos para un impuesto, que es el impuesto a las ganancias, Que también es otro tema a discutir si debe existir o no, o sea porque también discutimos dentro del marco y ahí va donde yo muchas veces digo que se baja ¿no? de la autopista, uno va en la autopista y te tiran líneas para ir bajando en el tema y no discutir el fondo de la cuestión, ¿no? entonces Moyano plantea el subir el piso del mínimo imponible para el impuesto a las ganancias donde desde otro punto se, se puede parar críticamente y decir la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los sueldos de los trabajadores. Teniendo en cuenta de que bueno, hay también otras figuras en las que enmarcan a trabajadores que no lo son y bueno, pero es un sector minoritario ese. Si se sigue aumentando los sueldos de una manera estable, no porque alcance, sino porque el ritmo es parejo eh, y no se toca ese mínimo cada vez son más los trabajadores que van a ir pagando ese impuesto a las ganancias. Ese es el reclamo. Lo que enmarca el reclamo es una lucha clara de poder. O sea, el reclamo en la que se para un gremio donde los sueldos son altos, como es el gremio de los cam camioneros, donde las cifras son una de las cifras más altas de, de un trabajador eh, común dentro de ese gremio, eh, hace que paré un país prácticamente, paran los camiones y paran todos. Bueno, así enpaña distintas luchas. Localmente queríamos destacar eh esta situación que Ate viene trabajando localmente desde hace mucho tiempo y que eh sabíamos y y, y nos imaginábamos esta lectura de eh, las personas que andan a pie por el pueblo y iban a recibir esta este este folleto o este eh, esta volanteada que, que estaba planeada, mismo Cortes hubo hubo un corte así parcial en la que en el puente Salamín del Hoyo donde miembros de ATE también y de Atech eh, informaban a los vehículos. Bueno, era fija que se iba a confundir esto con el reclamo de Moyano. Entonces, se engloba toda una situación de de justas causas Eh, planeadas con tiempo y reivindicación con todos los laureles para Moyano a nivel nacional y mostrarle su, su tono de poder a, al gobierno nacional. A mí lo que más ruido me hace era la pregunta que le proponía Javier, ¿no? ¿Cómo puede ser que lo que moviliza el paro es esta cuestión del impuesto a las ganancias? Cuando en realidad la CGT fundamentalmente tiene... Eh, Fuera de sus reclamos, la cuestión de, por ejemplo, el trabajo negro, el trabajo precarizado, eh, eh, todos aquellos trabajadores que son una grandísima cantidad que no están aportando a los sindicatos en tanto precarizados, en tanto trabajadores en negro, ningún tipo de aporte eh, económico, y que justamente por esa razón están fuera de las reivindicaciones de los grandes sindicatos. ¿no? Eh, esto que comentaba Javier, bueno, estamos hay compañeros que están contratados que van a perder su, su contrato de trabajo, eh, que no tienen una obra social, que no tienen eh, una jubilación... Cantidades de mecanismos a través de los cuales eh, se ve hoy aplicada la flexibilización laboral que aparentemente eh, para muchos queda allá atrás en los 90 y la vemos bien fuerte y bien bien concreta. Hoy, cotidianamente, el modelo de los 90 todavía hoy está funcionando. Y creo que estas son las cuestiones donde se ve bien clarito cómo la herencia de los 90, no es sencilla simplemente eh, algunas cuestiones que dejó que, que implementó el menemismo, sino que acá se ve bien claro cuál es el peso que tuvo en términos laborales, en términos de flexibilización laboral, todas esas medidas que hoy permiten que siga funcionando el aparato del Estado con este bajo costo de la mano de obra. Y, y creo que es lo que la CGT ni siquiera está mirando. Eh. Ahí es donde apuntan los compañeros de ATE con estos planteos, ahí es donde toda gran parte de la estructura, por ejemplo, en la provincia funciona a través de trabajo precario y que creo que es una de las reivindicaciones fundamentales en tanto trabajadores que eh, paradójicamente no existen para la CGT. Ejemplo claro daba cuando decían que en el correrón del municipio había personas que tenían 20 años trabajando, cobrando 1.900 pesos, 1.050 en blanco, eh, algo que desde el Estado debería ser inadmisible. O sea, es, creo que hay muchos puntos eh, para charlar antes de pensar en, en un paro general de 24 horas. Donde también se puede discutir qué efecto tiene un paro de 24 horas, ¿no es cierto? Cuando es eh, un reclamo impositivo un paro de 24 Bueno, tiene muchas aristas extrañas donde empañan eh, y dejan atrás y dejan afuera, concretamente, eh, reivindicaciones básicas elementales. Y eso que no hablamos de las alianzas de Moyano hoy, digo, ¿con quién está moviéndose en este momento? Y si realmente eso implica eh, beneficio para los trabajadores en la política a más largo plazo o no, ¿cierto? Comenzábamos comentando de que Moyano, luego de ser una gran pata de de apoyo para lo que fue el Frente el frente para la Victoria, para conseguir eh, sus reelecciones. Y bueno, Néstor en, en vida con Moyano iban como, como si a meses, ¿no? Se, se movían como peces en el agua y bastaba mirarse para para saber qué se iban a decir y cómo iban a arrancar. Con Cristina lo contaba Javier también, cambia un poco ese papel y hoy lo vemos a, sentado en un escritorio de TN comentando sus sus intereses. Entonces, bueno, cómo va rotando, ¿no? Como si fuera una cancha de bola y va rotando las posiciones y los gordos aliándose con Cristina al no paro y, y bueno. Y desde el otro lado, ayer en 678 salía, por ejemplo, un recuadro de un diario setentista con una foto de Moyano sentado juntamente con la derecha del peronismo en los 70s. ¿Será que eso no lo sabían antes y lo descubrieron esta semana? Esas ingenuidades que tratan de mostrarnos los medios de un cambio de, de, de paradigma, ¿no? Uy, bueno, eh, vio la luz, ¿no? ¿Cuántos fueron que vieron la luz y se bajaron de, del kirchnerismo? Eso nos quieren mostrar por otro lado. ¿Cuántos temas intentamos hablar? No sé si dijimos mucho. cuánto no hablamos? Salgamos con un tema y vemos cómo seguimos después. Si alguien nos quiere llamar, el teléfono 4455710, el que quiera opinar de esto o de lo que quiera, lo pueden hacer a ese teléfono. no a hablar this shirt sucks En lo mejor que hay, el pueblo movilizado tiene el poder de decisión y estoy muy contento, estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo que unidos triunfaremos Construyendo Poder Popular Radio La Negra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 Sácalo ese viejo de ahí de una vez por todas y déjame el lugar que tenga una noticia. Déjame el lugar 90.1, Usina Negra, Radio La Negra. ¿No ¿Les gusta? Eh. Estamos de vuelta en Usina Negra y podemos hacer un intento de raconto por donde fuimos pasando. Pasamos por los juicios a la dictadura con el testimonio de Estela y el caso de la escuelita en Neuquén. Eh, pasamos por el paro de Moyano montado sobre otros paros provinciales. Salió Javier contando la situación en la provincia de Río Negro. Hablábamos hace un rato al principio del programa sobre la situación de las escuelas, los chicos, y esto podríamos enlazarlo con unas cuantas cuestiones más. Otro de los grandes temas de, de la semana eh, creo que es el, el golpe de estado parlamentario, esta nueva modalidad de golpe de estado que se ha empezado a implementar en Latinoamérica con el caso de Honduras como el primero de ellos. Eh, en esta nueva tanda de, de intentos de golpe eh, y un levantamiento militar que finalmente ha sido frenado en bolivia y nos dejaba muchas preguntas no toda esta situación eh, por ahí recién charlábamos afuera tratemos de ordenar un poco todo esto no eh, de alguna manera también nos da la sensación de que nos está faltando algún elemento más para poder ordenar todo esto en términos de política internacional en términos de para dónde está yendo eh, el, los conflictos económicos y políticos a nivel mundial en este momento para latinoamérica pensábamos eh, si es que esto de alguna manera está poniendo un cuestionamiento el orden tradicionalmente implementado por eeuu y los vínculos entre los empresarios a nivel nacional, con el Fondo Monetario en algún momento, o con eh, directamente hoy con las transnacionales, para decirlo más abiertamente, por ejemplo con Cargill, con Monsanto, etcétera Teniendo en cuenta siempre y dándole un poco de contexto a, a, a lo que charlamos también fuera del aire que nos encontramos, tratando información local y nacional y dirigida y como un cuello de botella y nos lleva siempre a una misma conclusión no como quedamos eh, expuesto ante decisiones ya eh, hechas y barajadas Y saliendo a reclamar siempre un paso atrás, o sea, siempre estamos un paso atrás de esa situación y, y de ahí en, en esa en esa puesta en común de decir, nos falta un dato. Es de decir, eh, vemos una, una línea política de los gobiernos, de los distintos gobiernos de, de Latinoamérica, en el caso de Evo, en el caso de Venezuela, con con chávez vemos una línea de trabajo en la que uno puede acordar o no en los métodos en los en los tiempos en, en distintas situaciones y en distintas reivindicaciones pero más allá de eso se trabaja o se tiende hacia un bienestar social no se trabaja para determinados sectores de las clases populares eh, o se intenta o por lo menos es el discurso eh, Para ordenar un poco bien, también, bien, porque por ahí. Eh, es, es lo que quizás eh, a, a modo, y teniendo muy poco análisis de política internacional, uno ve fácil en la televisión. Si uno prende un canal desde TN diciendo de que vamos a terminar siendo Venezuela, alineándonos, o sea, marcando que hay un, una alineación exagerada, exagerada eh, es totalmente claramente. exagerada... Eh, Pero bueno, para enmarcar esa línea que el Pepe de Uruguay, Evo de Bolivia, Lugo, eh, quizás, Cristina, más, eh, eh, Brasil, bueno, así los distintos gobiernos, Ecuador, donde también hay un proceso muy interesante a nivel social y político. Bueno, los distintos fenómenos que va pasando cuando las derechas y los partidos conservadores estaban como retrotraídas, estaban... Eh, como desde de, de, aunque provocando distintos hechos y distintas situaciones, no olvidemos lo que fue el intento de golpe a Chávez en el 2002, lo que fue hace muy poco en Ecuador con Correa, bueno, distintas situaciones, ya en Bolivia hubo lo que fue eh, también una masacre, que ahora no recuerdo el lugar, pero también hubo un enfrentamiento, un desalojo campesino eh, importante, Previo al golpe en Paraguay, 10 eh, días antes, eh, había estado la masacre eh, también por un desalojo de tierras de un eh, terrateniente eh, de la industria creo que agroquímica también y terrateniente en el Paraguay. Bueno, siempre dando respuestas de ese lado, pero sin tener eh, algo concreto. Esta vez eh, le dieron los números exactos en el Paraguay, donde... Es un país que tiene mucha influencia desde muchos puntos. De ahí tu, tu cierre del comentario, ¿no? Las distintas empresas transnacionales y los intereses en los recursos de los países de Latinoamérica. Es toda la región la que está involucrada en esto. Porque las las transnacionales o multinacionales concretamente van al recurso. Eh, países donde... En la tierra es muy productiva, donde hay bosques, donde... Bueno, Latinoamérica es un, es una mina, y cuando hablamos de mina lo decimos en el buen sentido, pero de mucha riqueza, ¿no? Es mucha riqueza en recursos. Entonces, bueno, eh, creo que por ahí podríamos empezar a hilar que, cómo se mueven esos hilos... En los, en los distintos poderes económicos en el Paraguay, en Bolivia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se fueron dando estas situaciones? Sí, por el otro lado nos deja la, planteada la pregunta a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo incorporamos a Argentina a este contexto latinoamericano, en donde muchos de los países vienen planteando eh, esta diferencia, por lo pronto, con... Eh, lo que era más tradicionalmente los gobiernos de derecha, más neoliberales, típicamente más de los 90, eh, ¿cómo incorporamos a esta situación? ¿no? Incluso, ¿cómo tratamos de pensar en los reposicionamientos que se están dando uh, luego de lo que fue la victoria de Cristina el año pasado y eh, una derecha, eh, llamémosle la más tradicional, por ejemplo, eh, en, dentro de la cual podríamos ubicar a eh, o el macrismo que ha intentado en algún momento aliarse con Dualde y no funcionó, eh, a, actualmente a Scioli despegándose del gobierno eh, a partir de cierta necesidad de marcar di diferencias en cuanto a Las políticas de seguridad, la política de alianza con ciertos sectores empresarios, la política de alianza con ciertos sectores tradicionales de la provincia de Buenos Aires eh, dentro del peronismo muy aliados justamente con, con estos otros sectores de la derecha que hablábamos hace un rato, eh, nos propone un, un muy complejo panorama para poder ir analizando y en ese sentido los movimientos de Moyano también han ido haciendo ruido en la medida que hoy está mucho más cerca de Scioli y de estos posicionamientos en los que hablábamos antes. no eh, Tengamos no. en cuenta que nos dejan también eh, muy poco margen. Estamos hablando siempre, y, y cuando hablamos de política, y cuando vemos hablamos del gobierno, de distintas medidas, de una situación partidaria, de grandes aparatos que mueven poder y supuestamente decisiones, eh, a partir de ya una hegemonía histórica de la manera en tomar las decisiones. Entonces quedamos ya desde el vamos casi fuera de la discusión en esto y queriendo revolver la olla y sacar en esto de acomodar toda la información de hoy en lo que decimos cuando la la flor o la frutilla del postre de este día termina siendo moyano cuando la única o la más fuerte reivindicación o lucha que tiene en su discurso del día de hoy para el paro es lo del mínimo para el impuesto a las ganancias ¿no? entonces ¿Dónde nos llevan a discutir, o sea, ¿Y qué estamos discutiendo? ¿No es cierto? ¿Dónde nos a dónde nos paran a discutir sobre el paro? Cuando charlamos con el señor del almacén o con el señor del kiosco, ¿cómo que qué charlamos del paro? ¿De qué estamos hablando? Cuando un pueblo, por ejemplo, eh, no como este que no en todo el sector hay gas natural, eh, no hay gas eh, envasado, por ejemplo. Por ejemplo, a partir de una decisión de camioneros de un paro que deja a muchas personas sin poder tener para calefaccionarse. Que no es poco. Y que no por eso no se debe hacer el paro. Nos pone en un terreno tan pantanoso en la discusión eh, eh, que también hay que tomar esa posición, ¿no es cierto? Yo tomo eso y lo voy hilando de nuevo con por donde empezábamos, ¿no? Las escuelas. Eh, la situación edilicia, la situación de los chicos en los barrios, eh, la situación del gas que vos mencionabas o de la falta de gas natural y entonces la leña y entonces, eh, y entonces los trabajadores precarizados y aquel que trabaja en el municipio por 1.900 pesos con 20 años de antigüedad, de nuevo... ¿De dónde se construye el discurso de la reivindicación desde los medios de comunicación desde los grandes medios de comunicación desde las grandes centrales de trabajadoras eh, y trabajadoras como la cgt eh, o desde eh, el trabajo en los barrios desde la posibilidad de poder sentarnos a pensar y discutir cuáles son nuestras problemáticas y cuáles son las prioridades a tener en cuenta para poder juntarnos y construir políticamente. Eh, y creo que, que desde acá eh, hay un, una punta para poder tratar de, de tirar y de, de, de ir desarrollando que tiene que ver con eh, el poder organizarse para tomar esas problemáticas y poder eh, construir nosotros las demandas y las reivindicaciones eh, desde las cuales queremos eh, plantearnos la lucha. Usamos separador, que dicen la construcción del poder popular, eh, los llamados que intentamos sacar y los temas que intentamos abordar eh, van dirigidos en ese sentido, ¿no? trabajando con los cumpas del secundario, que es ahí... Fuertemente, donde creo que hay que dar el espacio a la inserción en, el, en la toma de decisiones, no solamente en la escuela, sino en cualquier ámbito, eh, abrir un poco más la cabeza e incluir a los jóvenes que mucho más saben de muchos temas importantes. Eh, en la que nosotros hoy creemos que podemos estar, bueno, abrir ese espacio en eso del poder popular, insisto con eso, en pensar nuevas maneras, y no algo ya establecido, algo escrito, o sacarlo de algún manual, o, o algo que claramente alguna vez falló, sino, digo, de pensar nuevas maneras de incluir a, a todas las personas... ...a todas las decisiones, ¿no es cierto? Cuando hablamos y nos reímos y utilizamos el gobierno nacional y popular... ...y lo tomamos a la chacota, es porque como que no tiene el peso específico... ...de esas palabras cuando decimos popular, ¿no es cierto? Entonces eh, utilizamos esa frase nacional y popular diciendo de que le falta mucho... ...para que sea popular, en esa búsqueda intentamos desde la radio... ...y desde este programa, y la hilada de todos estos temas va para motivar esa esa construcción de poder popular y la hilada que la vamos haciendo acá en el piso al aire con los materiales que fuimos consiguiendo con las llamadas que fuimos pudiendo hacer y tratando de justamente ir pensándolo juntos por eso decíamos de lo importante que es que, que nuestros oyentes y nuestras oyentas nos puedan llamar y, y contarnos la opinión también para poder eh, conjuntamente ir Pensando esta situación que claramente tiene una complejidad que desborda lo que nosotros podamos ir diciendo desde acá, más que poder tratar de pensarlo y, y ir ordenando algunos elementos que, que están dando vueltas. Humildes interpretaciones, llamados telefónicos, voces donde pasan algunas de las cosas que intentamos mostrar. Salimos con música como en todos los bloques. Radio de una vez 90.1 La Negra Boquete, juntaron muchos billetes de todos, todos colores adiós a los insabores adiós antigua rutina hoy viajan en limusina, a dejarse de joder cantan por puro placer las canciones de Sabina han mudado el domicilio ahora viven en España cerquita de mala Malasaña pero nunca hablan de exilio Kjell Kjallestina Tomant bostallet speed Caminando Por Madrid Pueden Cruzarse a Sabi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 Alberto Roaldes, para que ocupe la presidencia de la nación. Argentina, junio de 2002. Tres millones de personas sin trabajo. La mitad de la población es pobre. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que... Aníbal Fernández, secretario general de la presidencia. Actualmente senador. Que iba a suceder una cosa de esta característica. Y ya mismo vamos a nuestro móvil que está en Puente Puy Redón Tensión. En otra jornada de protesta piquetera, adelante, Gabriela Zagordo. Recordemos que el gobierno había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes y por eso dispuso 2.000 efectivos Esta de la policía. Esta gente ahora va a recibir a un, un grupo de piqueteros que está viniendo por eh, la avenida Mitre. ¡Gracias! ¡Disparos! Tremendo, se me está aburriendo. Miran los enfrentamientos en la zona, la policía dispara con el que están retrocediendo hacia el puente, la situación está completamente en una no La información de último momento habría dos muertos por la represión policial a piqueteros en Puente Pueyrredón. Hay dos muertos. Darío, Darío Santillán. Entonces, creemos que cortar rutas... Es Fusilado de, por la espalda de, de, mientras ayudaba Maximiliano Costecchi. Es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no norma nuestras no, casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados con palos. Son encapuchados con palos. decir, los infiltrados que, de que están siempre, los mismos... Han también. Exactamente, los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron destrozos en la ciudad. Bueno, ¿quiénes les paga a esta gente? los medios Todo esto eh, tiene un alto responsabilidad. ¿Cuál la cantidad de gastos que ha gastado la No ha tenido más remedio. Crónica TV al mediodía dice piqueteros violentos, eh, dos muertos, enfrentamiento entre piqueteros y plantea el tema de enfrentamientos entre piqueteros. Tras estar matando a Darío y a Maxi, ya eh, el gobierno había salido a decir de que era una muerte entre piqueteros. Fueron incendiados dos colectivos. Eh, el tema de la quema de ómnimo fue provocado por la misma policía. Todo montado para que esto quede ¿no? como un enfrentamiento entre piqueteros. En su mano. Darío, tiene un, un hierro que si con esto te golpean en la cabeza, te la abres, ¿no? No, no es un, un elemento de trabajo es un elemento conductente, es casi nada habían dicho también de que había armas en la estación de Avellaneda eh, y toda la presentación que hacía el gobierno eh, culpando al, a los mismos movimientos fue importante la publicación de los diarios, no por lo que publicaron, sino por lo que dejaron ver que ocultaban. Clarín fue responsable en una parte muy grande de avalar toda la estrategia represiva en 26 de junio. La crisis causó dos nuevas muertes o sea, ni la policía, ni el gobierno ni Fanchotti, la crisis causó las muertes y y la bajada que dice no se sabe aún quienes dispararon contra los piqueteros este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan y publican en la tapa no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros Massimiliano lo que tenía en su mochila era Eh, eran todas las piceras más a un artista plástico que enseñaba dibujo gratuitamente en un comedor y había armado un taller eh, digamos, ese fue el, el, el gran delito alguna vez este dar me comentó que decía que la temática no pasa por cambiar de presidente sino lo que lo tenemos que, que cambiar somos nosotros tomar la decisión de ir a enseñar y armar un taller de, de pintura a un comedor y de marchar ese ese 26 que su, fue su primera y única movilización Los que tenemos que cambiar somos nosotros decía Alberto Santillán padre de Darío Santillán eh, no es cuestión de cambiar un presidente y creo que eso era Una de las grandes cosas que se discutía en ese 2001, mientras muchos compañeros se organizaban, luchaban, peleaban, eh, en un contexto en el cual eh, la realidad político-económica del país estaba prendida a fuego, eh, donde la gente no tenía para comer, donde hacía poquitos habían pasado cinco presidentes, donde los partidos políticos estaban completamente deslegitimados, donde la representatividad, la representación estaba totalmente puesta en cuestionamiento y lo que se estaba planteando era que había que ponerle el cuerpo y, y participar políticamente. De ahí que surgían fuertemente las asambleas en, en todo lo que fue Capital Federal y el Conurbano, una fuerte presencia. Eh, articulación de asambleas que, que bueno después dirigó en otros en otros aspectos hoy algunas todavía existen y, y siguen siendo fuertes dentro de la ciudad de buenos aires movilización a mí me dejó el audio de presentación de esto contando de que era su única su única participación ¿no? en esta en esta manifestación ¿no? como como el, ese aparato represor que volvemos a caer siempre en el audio se escuchaba cómo levantaban los cartuchos de plomo, ¿no? como Cómo levantá, levantar, levantar cartucho, para, para, volver. Si uno le prestaba atención ahí a, a esas partes donde también se escuchaba la ese sonido, ese sonido que aturde, ¿no? Esas esas explosiones de los cartuchos dentro de un ámbito cerrado como es una estación de tren en el conurbano bonaerense para dar un poco de contexto, ¿no? son ámbitos, son techos muy altos, edificios viejos donde hay un eco tremendo eh, bueno, uno quizás porque conoce el lugar y se imagina un poco geográficamente esos hechos hay un documental eh, que se llama, como tituló el diario Clarín, el día después de esta masacre que es La crisis causó dos nuevas muertes, es un documental impecable de lo que fue el Eh, esa masacre como como supuestos errores tácticos de, de la policía para evitar un corte del puente purredón para dar contexto a esto el puente purredón y rápidamente lo digo es un acceso desde el conurbano bonaerense hacia la capital federal un paso clave desde la zona sur hacia hacia la capital y como comentábamos, en el caso Carrera, eh, esto es previo y tiene que ver con esas manifestaciones puntuales de todos los movimientos piqueteros y de, de desocupados y jubilados de Zona Sur era su lugar de reclamo, el lugar de reclamo y permanente hasta casi dos o tres veces por semana era situación fija de armar ollas populares en el puente y cortes prolongados para los reclamos de la época en cuenta esto que decías vos desmantelada la economía argentina en todo sentido y bueno ahí estaban estos dos cumpas haciendo el aguante y siendo esa primer línea que también tratan de, de ensuciar ¿no? con esos elementos contundentes y, y, y no armas no elementos de trabajo ¿no? como <risa> la hablaba. imagen de haddad en el noticiero mostrando el palo que llevaba darío ese día que tenía un, un gancho en la punta Sí, sí, eh, es era el, el, el, el arma con el que Darío iba a enfrentar a los escudos, las eh, cachiporras, las dispistolas, todo el armamento que llevaba en ese momento los cascos de, de la policía de la bonaense de la federal de la prefectura de la gendarmería que habían dispuesto ese día para reprimir en el puente Poyredón. Un palo <ríe> contra todo eso. Ese era el combate supuestamente que presentaban los medios de comunicación entre piqueteros y la policía. En todo esto tenemos que rescatar y resaltar, eh, como lo hace el documental y que insisto en esto de volver a nombrarlo, porque fue el tratamiento que tuvo la noticia, porque fue noticia, el corte del puente Pueyrredón era noticia permanente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, y eh, cubierto por todos los medios desde helicópteros cámaras de, de edificios o sea había una cobertura permanente de los hechos en ese sector este este episodio se enmarca en una seguidilla de enfrentamientos de distintos sectores y en ese marco quieren implicar estas muertes las las internas dentro de los movimientos de políticos y sociales existen desde siempre. Eh, querer enmarcar un enfrentamiento donde sobraban las imágenes de la represión brutal eh, fue el tratamiento que intentó dar, en principio, eh, los grandes medios de comunicación. De ahí que Clarín titula eh, La crisis causó dos nuevas muertes. Medio en que fotógrafos tenían todas las fotos... Con una con, se, con una, una, una secuencia crónica. precisa de acontecimientos donde se ve, eh, en el documental se muestra bien clarito cómo está desde el momento en que ingresan al hall de la estación y se ve el momento del disparo y del otro compañero que está con Darío Santillán en ese momento irse, a Darío acercarse a Maximiliano que estaba tirado en el piso... Eh, al lado del cartel y en ese momento los disparos de franchotti y de Acosta eh, La foto eh... de Acosta sonriente en cuclillas es una, algo totalmente tremendo con es algo no, no se puede explicar insisto en verla porque eh, resalta todo esto que nosotros muchas veces charlamos y hablamos de este aparato represor y le ponemos al nombre y volvemos a caer en esas frases y en esa pero son documentales donde Como el Rattie Horror Show que hablamos hace muy poco y, y este que volvemos a, a recomendar y a insistir en ver, eh, porque muestran el accionar común, porque muestra cómo es una, una tarea en la que están acostumbrados a realizar, ese es el punto. Eso por un lado y por el otro lado como policía, medios de comunicación. Y funcionarios del gobierno, llámese la CIDE y llámese eh, Aníbal Fernández y compañía, son los que orquestan esto y cómo van saliendo los días previos, el mes previo a la, la masacre de Avellaneda, los medios de comunicación van a levantar permanentemente el pedido de los funcionarios del gobierno de represión para los eh, piqueteros. Y creo que ese es el, el gran mérito del documental, mostrar cómo se va articulando todo esto para generar las condiciones para la represión y automáticamente el ocultamiento de las pruebas y el ocultamiento de todas las fotos y todos los testimonios que permitían inculpar a eh, la policía y al gobierno justamente. Creo que esa es la la gran virtud de este documental y, y por eso es que tanto nosotros lo venimos eh, mencionando y, y recomendando. En este episodio, en esta represión del Puente de Avellaneda, también hubo mucho registro de de teléfonos, de cámaras de fotos, donde teniendo en cuenta la época se venía ya insertando de a poquito algunos otros medios audiovisuales, Eh, y algún canal popular que también estuvo cubriendo y imágenes de los grandes medios donde haciendo una edición completa de todo eso claramente está demostrado con qué disparaban, quién disparaba y bueno eso llevó a un juicio, Franciotti fue eh, encarcelado y bueno hoy la noticia de que va a dormir a su casa Eh, que tiene esas salidas hablábamos hace una semana de Poblete esta semana nos toca a Franchotti para sí, el para, mismo tipo de beneficios para acompañar esa situación tenemos, le parece para ir cerrando este Usina Negra, un audio más de lo que fue esta compilación de América Profunda esta, este blog de compañeros de, de Buenos Aires que trabajan para la comunicación que realizan Eh, piezas de audio excelentes de diferentes temas. Esta vez hicimos la introducción de este bloque para manejar a Darío y Maxi. Y vamos a cerrar el bloque con otro audio para cerrar este, este simple homenaje y volver a la despedida. A ver si sale. Esperemos a ver qué hace. Se comportará como debe. A veces quiere, a veces no. Argentina, junio de 2012. Alfredo fanchotti Seis años después de haber sido condenado a cadena perpetua por los homicidios de Darío Santillani y Maximiliano Costecchi. Cambio de régimen carcelario que le permite solamente ir a dormir a la cárcel. A diez años de lo de, del asesinato cobarde de Darío de Maxi, nos encontramos en este nuevo mazazo. Senó era el ministro de justicia y que estaba a cargo de la policía bonaerense. Fue uno de los, in, eh, de los integrantes de los que planearon y sobre adelante la masacre, uno, uno de los ideólogos. Y Fanquioti fue el cobarde y estúpido que disparó contra México y, y contra Maxi. A diez años, Senó hoy integra la Corte Suprema de la provincia. Aquel que pensó y ordenó la masacre de Avellaneda, jamás va a juzgar este Fanquioti. 10 años esperando que se investigue y se condene a los ideólogos de la masacre de Avellaneda, como Dualde, como Solá, como Atanasoff y los demás. Como Franchioti Acosta siguen eh, estando detenidos, tienen vigente la impunidad después de la salida de Franchotti a comer asado y la democracia se corroe con la impunidad que cada vez avanza más Ferreira, Santiján, Costeki, López, los asesinos de Trelew, hasta que no haya justicia con la cárcel real y efectiva de todos ellos, esta democracia huele a podrido. Autores intelectuales y cómplices. Eduardo Scania, Carlos Sori, jefe de la SIDA. Daniela Haddad, empresario periodista. Eduardo Feynman, periodista. Manipularon fotos acusando a Santillán de portar un palo con punta especial para perforar chalecos antibalas. Oscar Rodrigo, Alberto Atanasoff, Luis Genú, Jorge Másquez, Grupo Clarenco, Eduardo Eduardo, presidente de la lucha. 90.1, Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Eh, sé que es difícil porque estamos las asambleas y a veces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 Sería un otro tema a desarrollar de, de nuestro ex gobernador. gobernador, por allá le hablaban de, de su tercer ojo. Y como todo tiene que ver con todo, empezábamos hablando de las decisiones en la provincia y terminamos hablando de Carlos Soria. En ese momento estaba como jefe de la jefe SIDE, de la SIDE. Tremendo, tremendo personaje, tocó después la elección de Río Negro como gobernador. Esto fue todo por hoy, nos quedaron muchos temas, nos quedaron esto de venir una vez por semana a elegir algunas notas y contar algo de lo que pasa por acá y por allá, hace que haya una sobreproducción de información y de noticias, esperemos que haya salido algo audible de, de todo lo que intentamos contar, no sé qué tiene por usted para cerrar... Tengo para cerrar que nos tocó tratar de ordenar además todo eso en algún momento y qué complicado que se hace cuando uno le cae toda esta información y normalmente los que te lo ordenan eh, no están jugando para el mismo equipo que uno, entonces eh, es una tarea bastante difícil y, y creo que, que bueno. Humildemente esta... intentamos mostrar algo y una simple interpretación de, de lo que entendemos pasa en los medios y en nuestras cabezas. Los dejamos con el temilla de cierre. Hasta nos el miércoles que viene. Y nos vemos el miércoles que viene. Chau chau. Hasta luego. He pelea'o con cocodrilos Me he balanceado sobre un hilo Cargando más de 500 kilos Le da una vuelta al mundo En menos de un segundo He cruzao cien laberintos Y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua Como las bocas Soy a prueba de fuego Agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones Puedo construir un cerebro Sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas De todos los abecedarios Tengo más vocabulario Que cualquier diccionario Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero por ti y todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Puedo brincar la cuerda con solo una pierna Veo en la oscuridad sin usar una linterna Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef Tengo sexo 24-7 todo el mes Puedo soplar las nubes grises para que tengas un buen día También sé cómo comunicarme por telepatía Por ti Kruise la frontera sin visa Y le saco una buena sonrisa A la Mona Lisa Por ti Respiro antes de morirme Por ti voy a la iglesia Y escucho toda la misa sin dormirme Sigo siendo el rey Aunque no tenga reino Mi sudor huele a perfume Y nunca me despeino Sé pelear todas las artes marciales También sé cómo comunicarme con los animales entras más pasa el tiempo Me veo más joven Esta canción la compuse Sin escuchar como Beethoven Por ti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 Derecha Paraguaya impulsa un juicio político contra el presidente Fernando Lugo, tomando por excusa la muerte de 17 personas en un desalojo policial en la ciudad de Curuatay. Lanzamos un SOS a toda América. La ruptura del proceso democrático ya está en marcha. El libreto de la derecha que había iniciado con una masacre en Curuatay de 17 personas entre campesinos y policías, hoy parece ser develar el trasfondo. Luego,